habíamos llamado de oyentes, eh, es más, eh, nos ha dejado una oyente, Rosana, con su número de documento y demás, eh, una carta eh, con documentación eh, en nuestra emisora, en nuestra radio, en la jornada de ayer. Es sobre el tema de la habilitación de la obra que ha hecho el municipio de Olavarría, en el barrio Coronel Dorrego, sobre el servicio de agua potable eh, que ahora comenzará a facturar eh, Copa Electric a través de la dirección de obras sanitarias de eh, la cooperativa. Eh, la carta que nos dice eh, Rosana, eh, dice yo me ayer al programa y por el agua en el barrio Coronel Dorrego, Nos adjunta una nota de eh, que nos hicieron llegar desde Copelectric, más la que salió en el Diario del Domingo, un recorte del aviso de Copelectric del Diario del Domingo. Eh, como verán, el servicio lo comienzan a facturar a partir del mes de agosto, estés conectado o no y tengas consumo o no. La conexión gratuita a la que ellos refieren es que te dejan una canilla y supongo que el medidor en la entrada de la casa, nada más. Eso por un lado, y por otro, no me explico en qué se basan para cobrar un cargo fijo de 24,92, en el cual el precio unitario por metro cúbico es de 0,41,153, y en el caso de consumido el precio del metro cúbico es de 0,41. 469, o sea que el cargo fijo es el doble por metro cúbico lo que hace que más los impuestos agregados, más el IVA tenga que pagar como mínimo eh, 44 pesos con 39 centavos dice la oyente, me parece que es un poco caro y que en el gas el fijo es 7 pesos y en la luz 5 con 30, supongo que se debe referir a los impuestos municipales eh, se le fue la mano dice yo soy sola y no puedo gastar ni el mínimo siquiera que son un promedio de 500 litros diarios de agua. Eh, no sé qué respuesta darán, les agradezco a ustedes por poder difundir esto. Un abrazo atentamente a Rosana y nos deja sus datos personales eh, con eh, la documentación de la carta que ha enviado a cada domicilio la cooperativa de electricidad de Olavarría a los vecinos del barrio Coronel Dorrego y con el aviso de Copa Electric en el diario El Popular de Olavarría. Eh, haciendo referencia a lo, a lo mismo que expresa en esta carta Bueno, eh, hay mucha duda, también eh, ayer nos llamaban los oyentes por teléfono sobre este tema eh, Sobre eh, qué es lo que tienen que pagar, cuándo empiezan a pagar los vecinos de estos sectores Que ya se les ha habilitado la ampliación de la red de agua potable Para ello estamos en contacto con el... El subgerente del área comercial de la Cooperativa de Electricidad de Olavarría, de Copelectric, el señor Aldo Díaz Araldo, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. Este, bien, yo estaba escuchando atentamente lo que, lo que decías y, y es así, la nota es más o menos en esos términos. Este, Bueno, me gustaría aclarar eh, las inquietudes que tiene la gente, ¿no es cierto?, o sea... Sin duda, Aldo, porque, bueno, sí. hay, hay hay gente que, bueno, quiere saber qué, qué es lo que tiene que pagar, cuándo tiene que pagar, este, a partir de agosto, que es lo que ustedes están anunciando. C claro, eh, a partir del primero de julio, o sea, en realidad el servicio está desde, desde un par, hace un par de meses. Uh -huh. Eh, a partir del primero de julio eh, empezamos, empieza a ser medido, o sea, tomamos el primer estado. Uh -huh. Todo lo que se consumió hasta ahí fue gratis, digamos. Uh -huh. eh, por eso nosotros mandamos una nota diciendo que a partir del primero de julio el servicio pasa a ser medido. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Y por eso decimos que a partir del primero de agosto o el primero de septiembre eh, ya van a empezar a llegar las primeras facturas. Uh -huh. ...por el servicio medido... ...y nosotros les damos un ejemplo... ...de lo que saldría la factura más o menos... Uh -huh. ...que este, está visto que el consumo en Olavarría... Eh, ...anda en un promedio de 30 metros cúbicos bimestrales... Uh -huh. eh, ...en un principio, no sé si recordarás... ...cuando nos dieron la concesión en el año 97... ...se calculaba eh, 45 metros cúbicos... ...y después de 10 años nosotros... Este, ...con los promedios que tenemos... Eh, se, se bajó a 30 metros Claro Entonces eh, Nosotros eh, Se ha adecuado la tarifa A partir del primero de enero Donde hemos puesto Se ha puesto un cargo fijo uh -huh. Que es esto que decía la señora Que son 24 pesos con 92 bimestrales Claro ¿Sí? Y después se cobran los metros cúbicos A 24.69 por metro cúbico O sea, casi 25 centavos los mil litros de agua uh -huh. Uh -huh. eh, sí eh, escuchate, escuchate. Sí. Eh, tú, eh, nosotros le mandamos un ejemplo Que calculamos que podría gastar Una casa de familia ahí Que creemos que va a gastar menos de eso en un principio uh -huh. Pero andaría eh, Gastando los 30 metros cúbicos Que es lo que nosotros tenemos como media de, de la ciudad Andaría en 44 pesos Con 39 y bimestral, uh -huh. bimestral. Con y todo O sea que estaríamos hablando de menos de 80 centavos por día De agua uh -huh. Uh -huh. Bimestral, ¿no? 44 bimestral, pesos. 44 pesos bimestrales sería estaríamos hablando de 22 pesos por mes del servicio de agua. Está bien. Para, para dar una idea más o menos en cantidad de, de, de que estamos hablando, estamos hablando más o menos de un tanque de 500 litros por día, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. eh, si la gente gastara por casa un tanque por día, va a pagar por mes 22 pesos, pero como nosotros cobramos bimestral serían 44 pesos con impuesto y todo, uh -huh. ¿sí? Final. Eso, uh -huh. 44 pesos final Pueden pagar menos si gastan menos O sea, eh, te podrían pagar el mínimo Que si vamos a suponer que no gastaran ningún metro Nosotros ahí le dimos un ejemplo El cargo fijo serían 24 pesos más eh, Los impuestos eh, son más o menos 30 pesos uh -huh. ¿Sí? En vez de 44 pagarían 30 pesos por mes Estaríamos hablando de 15 pesos por mes Ese sería el costo fijo que tenemos nosotros Por tener el servicio este, liberado ahí, o sea, por, por cualquier problema que hay, ya sea que nos llamen por pérdidas, por roturas, por reclamo, por mucho consumo, por bajo consumo, por falta de presión, uh -huh. no sé, cualquier problema, y eso no, no, no se cobra, está dentro de lo que nosotros consideramos el cargo fijo, claro. ¿cierto? Claro, eh, eh, por ahí lo que eh, sí. me da la, la impresión, sí. eh, por uh, hablando con oyentes y recibiendo sí. mensajes, eh, sí. esto no es un tema nuevo, lo estamos hablando desde sí. eh, prácticamente fin del año pasado. Sí. Eh, me da la impresión de que a la gente no le... Eh, es como que no, no le cierra el hecho de tener que pagar sí o sí Por más que no esté conectado al servicio Claro, lo que pasa es... El caso es que... de terrenos baldíos, el caso de... Sí, bueno, los terrenos baldíos... Personas que no se, que no se abonan a, a, al, al agua corriente Bueno, ¿sí? bueno, eh, te, te explico, lo, eh, hay diferentes casos O sea, eh, un terreno baldío paga el 30% de un mínimo O sea, estaríamos hablando más o menos hoy en día de 12 pesos uh -huh. ...por bimestre... Uh -huh. ...¿sí?... 12 pesos, ...entre 12 y 15 pesos... ...por bimestre... ...el terreno baldío... O sea, ...estamos hablando de 7 pesos y medio... siete de 50, ...8 pesos por bimestre... ...por mes... Uh -huh. ...¿sí?... ...de un terreno baldío... L ...en cuanto a las casas de familia... Eh, eh, ...están desde el momento... ...que nosotros tenemos el servicio... ...están obligados a conectarse... Uh -huh. eh, ...hay mucha gente que... ...este... es eh, a conectarse... ...porque tiene miedo... ...que no pueda pagar... Eh, nosotros en eh, la nota que le mandamos lo estamos invitando que por ahí eso es lo que llama confusión en la parte de abajo decimos que dice, deseamos informarle que hasta el 31 de diciembre este, todos los vecinos de dicho barrio podrán solicitar la conexión sin obligación de abonar cargo alguno cuando decimos cargo alguno eh, eh, quiere decir que no le vamos a cobrar el cargo de conexión que hoy en día anda en 400 y pico de pesos uh -huh. ¿sí? uh -huh. eso hasta diciembre eh, es gratis uh -huh. ¿sí? Cualquiera viene y dice quiero la conexión de agua Es gratis uh -huh. Hoy en día cualquier vecino de Eso en el barrio Coronel Dorrego sí, por ahora Únicamente para ese barrio eh, la conexión es gratis uh -huh. ¿sí? O sea, no pagan esos 400 y pico de pesos Que pagan en cualquier otro barrio uh -huh. Cualquier persona hoy viene y dice quiero una conexión de agua Tiene que pagar 450 pesos más o menos ¿En concepto de qué? De cargo de conexión, o sea, el hecho de tener que ir romper la vereda, poner el, el, la caja al medidor, poner el medidor, hacer la conexión hasta la red. Como eso es un barrio nuevo y tenemos en muchas partes todavía abiertas las veredas, uh -huh. ¿sí? No, ...no nos genera tanto costo... ...y aparte que está dentro del pliego de, de, de, de la licitación... Uh -huh. ...que las conexiones hasta por un periodo iban gratis... Uh -huh. ...porque considerábamos que dentro de, de, de, del costo que tenemos... ...de la instalación de las redes... ...también se podían hacer las conexiones... Uh -huh. ¿sí? ...pero después de pasar un tiempo... ...nosotros vamos a cerrar... Eh, ...se cierran las veredas, se, se, se tapa todo... Uh -huh. ...y se, se deja como estaba... Y después, si vamos después, ya el año que viene, ya tenemos que volver a romper la vereda. Uh -huh. ¿sí? Entonces ya empieza a cobrarse. Uh -huh. eh, eh, por eso, eh, eh, la, la, la cosa sería más o menos así. Hasta fin de año nosotros le damos la conexión gratis. Lo único que pagaría la gente sería el consumo de agua. Uh -huh. El consumo más el cargo ese fijo que esta señora decía que le parece mucho, uh -huh. que son los 24 pesos, uh -huh. ¿sí? bimestrales. Uh -huh. eh, ...o sea que pagaría más o menos entre 30 y 40 pesos... ...¿sí? Mm. Por bimestre... Uh -huh. ...si consuma o no consuma... Y ...no pagaría los 400 y pico de la conexión... Uh -huh. ...y vamos a suponer que hay casos de gente carenciada... ...o sea, a ver, eh, la gente que no se ha conectado todavía al servicio... Pues, ...ya le está corriendo la facturación... ...claro, le cobramos como que estuviese... ...como igual que si estuviese conectado... ...por eso yo les digo que lo que le conviene... ...y más hoy en día con este tema de la gripe A... ...es conectarse el servicio de agua, porque nosotros lo que damos es agua este, eh, calidad certificada... Eh, ...con todos los análisis este, eh, hechos, controlada continuamente... ...y el agua de pozo, este, no sé si la tienen controlada o no, si la pueden tener este, como la tenemos nosotros... Eh, ...que le, le damos la seguridad de que el agua es de buena calidad... Y, y, no, y no tiene costo, no tiene costo porque en realidad a ellos le va a salir lo mismo. Estar conectado o no estar conectado, la factura le va a salir igual. Uh -huh. eh, la otra ventaja que, que, que... lo que te quería decir, Jorge, es que, por ejemplo, vamos a suponer que hay gente carenciada y dice no podemos pagar. Nosotros, eh, eh, a partir del primero de enero de este año, se sacó una tarifa de interés social donde uh -huh. nosotros le mandamos un asistente social, igual que en electricidad, que si está dentro de los parámetros que tenemos para gente, este, para incorporarlo dentro de la tarifa de interés social, el, el, la tarifa que se le da es el 50%, o sea que en vez de pagar entre 15 y 40 pesos, va a pagar entre 7, entre de 7, a 20 pesos por bimestre. Uh -huh. eh, o sea que me parece que estamos acorde para la gente... Eh, estamos para escucharlos a todos, para que vengan, o sea, nuestro interés es que todos en el sector tengan todos agua corriente. En cuanto a, al gasto que pueden tener, eh, eh, por ahí la gente piensa que tiene que hacer toda la instalación nueva, toda la cañería nueva. Lo único que tiene que hacer nuevo es poner un caño desde la vereda, que es donde nosotros le ponemos el medidor, hasta el tanque, uh -huh. ¿sí? que lo puede poner por afuera, este, la, la cosa es llevar el agua desde la vereda hasta el tanque. Uh -huh. Después la instalación interna sigue siendo la misma de antes. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Eh, ahora, sí. eh, por ahí digo, eh, sí. una cosa que no se evalúa tampoco, sí. ¿cuánto consume un bombeador, por ejemplo, en, en energía eléctrica? Eh, que significa eh, el, el costo que tiene el, el consumo del motor, claro, bombeador, ¿no? Claro, eso? claro, eh, eh, yo en este momento no lo tengo porque no, no, no conozco mucho la parte técnica eh, cuánto puede gastar un bombeador pero eh, eh, el motorcito del bombeador es o de medio HP a, a tres cuartos ¿sí? un bombeador común o sea que está gastando de medio kilo va a, eh, a set, al setenta 75, a 750 watts por eh, hora. Uh -huh. eh, y el precio del kilowatt está algo de, creo que de 30 centavos, ¿sí? Uh -huh. Vamos a poner, está gastando 30 centavos por hora. Cuando yo le estoy diciendo que eh, 30 centavos para cargar un tanque, uh -huh. cuando nosotros le estamos dando lo mismo por 25 centavos, ¿sí? Uh -huh. Bien. Y con la, con la facilidad de que no tiene que prender nada, ni que no se queda eh, sin agua, que este, hay que prender el bombeador, que el bombeador se rompe, que no anda. Uh -huh. Es eh, eh, una cosa que me parece que estamos, este, tam, el precio eh, me parece que es muy accesible, y nosotros lo, lo interés nuestro es que toda la gente eh, eh, tenga agua potable, que creo que es la intención con la que se hizo esta red, ¿no es cierto?, de que todo el mundo tenga agua potable, a, a un precio, me parece que es, es barato, o barato, o, o, o es accesible a toda la gente, y al que no le es accesible, este... Este, vuelvo a reiterar que se llegue por aquí y que este, le, le mandamos un asistente social y vemos las condiciones como para ayudarlo a que se pueda es ¿cierto? Que uh -huh. es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, eh, ojalá que tu respuesta haya sido del agrado de los oyentes que nos planteaban estas inquietudes sí. en, en, en la jornada de ayer. Este, es un, te reitero, es un tema eh, que hemos eh, hablado ya eh, desde fines del año pasado. Sí. Eh, creo que se votó en noviembre, diciembre, ¿no? La, la, la, claro. la reforma. Claro, eh, claro. de la tarifa de agua eh, y claro. ustedes lo presentaron en enero en conferencia de prensa sí, y te digo que van a seguir apareciendo barrios, o sea, seguimos eh, eh, se está eh, haciendo agua en otros barrios que este, se van a dar próximamente ya también se va a liberar el servicio uh -huh. este también eh, se va a seguir con la misma política, de tratar de que todo el mundo tenga agua corriente a un precio accesible, y, y vamos a contemplar todos los casos como para que todo el mundo esté eh, consumiendo agua potable. El director tengo aquí un mensaje de oyente para sí. que tome nota, si tiene virome a mano, yo sí, se, se, no. se, se lo acercamos, sí. eh, que, que reclaman que hace tres meses que un foco de energía de alumbrado público sí. en Irigoyen y calle 19, Irigoyen al 900, al 900 este, sí. no han dice prende y apaga Ajá. y que han llamado varias veces al 0800 y no han tenido respuesta ¿eh? bueno. así que tome nota por ahí para ¿Sí? los alguna... ¿Eh? Ya lo paso, sí, Le agradezco mucho que nos hayas atendido. ¿eh? Por favor, a sus órdenes. ¿eh? Aldo Díaz su gerente del área comercial de Copelectric, bueno, eh, con la eh, respuesta a los oyentes que nos planteaban esta inquietud del de barrio Coronel Dorrego, precisamente, que también incluye al barrio 4 de octubre la conexión del de, eh, servicio de agua potable. Eh, Otros mensajes que siguen llegando al 15533147, dice el colectivo pasa por mi casa y no me cobra si no lo uso, eh, es lo que le planteábamos en las preguntas a Adirazar, eh, en otras palabras lo decíamos obviamente, eh, que es lo que cuesta entender ¿no? de, de, de esto, ¿no? cuando uno no, se, no está eh, abonado a un servicio y tiene que pagarlo igual. 8 de la mañana, 20 minutos en casi todo el país.